Pongamos la educación a debate La voladora radio en franca y abierta rebeldía ¿Cómo va la educación en México? Soy Erick Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos Y aquí comienza la otra educación Únete al debate Que no se quede nadie sin aprender Bienvenidos Que no se quede nadie sin aprender la cultura es la verdad. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de La Otra Educación. Este es un programa de radio especializado en temas educativos. Muchas gracias por acompañarnos como todos los lunes aquí a través de 97.3 FM y también en línea en lavoladora.org. Yo soy Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en temas educativos y hoy tenemos un programa muy interesante. Ya va avanzando el ciclo escolar, ya han pasado algunos consejos técnicos y talleres intensivos sobre la nueva escuela mexicana, su implementación. Y bueno, han surgido muchas dudas respecto a cómo se ha estado realizando, cómo se va a aterrizar en las escuelas y cómo ha surgido eh, pues esta dinámica de cooperación entre la comunidad y la comunidad digamos en general y la educativa. Así que, bueno, pues todo esto estaremos platicando el día de hoy. También, bueno, pues lo que ha sucedido alrededor de la Secretaría de Educación Pública y las diversas acciones que emanan desde la oficina de Leticia Ramírez, titular de esta dependencia. En fin, tenemos mucha información educativa. Te invito a que te pongas en contacto con nosotros aquí a La Voladora Radio, en nuestras diversas plataformas, a través de la página Eh, la voladora punto org también a través de nuestras redes sociales y por supuesto las redes sociales de la otra educación también te invito a que nos mandes tus mensajes, tus dudas, tus comentarios al teléfono 597-978-5252 donde con mucho gusto te estaremos atendiendo y estaremos escuchando todas tus dudas e inquietudes y bueno también como cada lunes comenzamos nuestro programa con una canción y así bueno darle un poco de sabor a a esta a este inicio de semana. Con esto iniciamos una edición más de La Otra Educación. Muchas gracias Ibeas por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través de 97.3 FM, pues ya escuchamos algo del Rebelde Punk, esta banda justamente de punk ya legendaria eh, de la Ciudad de México y que bueno, sigue haciendo música esporádicamente. Y bueno, ya entrando a noticias educativas, te platico que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Pues ya tiene listo el Pliego Nacional de Demandas 2023, la quinta consulta nacional para la construcción del Pliego Nacional de Demandas de 2023 del CENTE se llevó a cabo del 16 al 24 de de enero Y bueno, los agremiados del CENTE, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, rompieron su propio récord de participación, según ellos, en la consulta nacional para la construcción del pliego nacional de las demandas de este año. Esto lo aseguró el líder del organismo sindical, Alfonso Cepeda Salas. De gira por el estado de Colima, el dirigente magisterial informó que en la quinta edición de este ejercicio, que llamó democrático, Contribuyeron con sus propuestas más de un millón cuatrocientos mil sindicalizados, cifra contabilizada hasta el momento. Y bueno, también explicó... Que el pliego de demandas que se entregará a la Secretaría de Educación Pública Incluirá las demandas y necesidades en materia salarial y laboral Así como las referentes a las prestaciones económicas, profesionales y sociales Las cuales son recabadas en la consulta del a las Bases Y bueno Cepeda Salas celebró que cada vez más participen los agremiados del CENTE Y que bueno pues ya en esta ocasión se rebasó el millón de 304 mil 25 trabajadores de la educación que decidieron atender la convocatoria y bueno señaló que están construyendo con esas aportaciones justamente este pliego nacional de demandas y que bueno han superado las expectativas y bueno también en ese sentido adelantó que el pliego de demandas estará listo el mes de febrero próximo para que sea entregado a e instalar inmediatamente las mesas de trabajo entre la el CENTE y la Secretaría de Educación Pública, con el objetivo, dice el líder, de tener un proyecto de respuesta que esté consensuado entre ambas partes y que, bueno, el presidente de la República, a través de la ECEP, pues se entregue la respuesta definitiva de cada año en el marco del festejo del Día del Maestro, es decir, el 15 de mayo. Así está la negociación entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional Nacional de trabajadores de la educación vamos a un corte pero regresamos aquí a la otra educación en el 97.3 de FM sigue con nosotros el debate educativo regresamos en un momento la voladora radio está construida por personas como tú como yo, como él, como ella, como nosotros, como nosotros. gente de la comunidad Somos un medio que aprendió a hacer radio HACIENDO RADIO La radio está abierta para ti y tus ideas ¿Deseas ser locutor o locutora? No lo pienses más La voladora radio te invita a formar parte de su equipo Comunícate Teléfono en cabina 597 97 852 52 O escríbenos al WhatsApp 55-40-61-54-59 También puedes contactarnos por Facebook Sé parte del medio Constrúyelo Piénsalo libre La Voladora Radio Te esperamos La Voladora Radio 22 años abriendo los oídos Sembrando la palabra colectiva ¿Por qué no debes acercarte al Popocatépetl? El Popocatépetl es un volcán activo. El 21 de diciembre de 1994 reinició su etapa eruptiva. Sus explosiones arrojan rocas de diferentes dimensiones, incluso del tamaño de un automóvil y con temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados. Desde esa fecha, las autoridades de protección civil reforzaron el monitoreo y estudio del volcán e implementaron el semáforo de alerta volcánica, mecanismo útil para mantener informada a la población. Una de las medidas de seguridad que debemos respetar, aun cuando explorar sea tu profesión, es la de no rebasar el área de acceso restringido que abarca desde el cráter hasta 12 kilómetros a su alrededor. Quien rebase esta zona comete un acto no solo peligroso, sino irresponsable, al ponerse en peligro a sí mismo, a pobladores y a rescatistas. La omisión de esta medida de seguridad ha dejado lamentables experiencias. El 30 de abril de 1996 cinco alpinistas murieron al rebasar la zona restringida y ser alcanzados por fragmentos incandescentes y flujos piroclásticos mezcla de gases volcánicos y materiales sólidos calientes que se desplazan a gran velocidad no arriesgues tu vida no ries tu vida Respete el área restringida de 12 kilómetros de acceso al volcán la información es parte de la prevención es parte de la prevención. Esta es una, una campaña de La Voladora Radio. X, -E X -E La Voladora, Voladora 97.3 FM. Voladora Radio. Radio. comunitaria de la zona oriente del estado de México. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Y cuando llegó el habano, forrado entero de café, donde se metió Gabriel. El segundo, quieto el habano, se fue con otros cigarros a ver el río correr. No lo puedo creer, eres mi mal ciudadano, pues tu sobrino y hermano tal vez nunca pueda volver. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Otra Educación. Estamos en el 97.3 FM. Y bueno, pues ya las noticias sobre el cambio en la titularidad de la Secretaría de Educación Pública, bueno, pues han comenzado a, a difundirse y bueno, ya la nueva secretaria ha dado pues declaraciones, ya está presentándose en los diversos eventos y bueno, ha estado ya mucho más presente en todo ello. Y bueno, recientemente también la titular de la Secretaría de Educación Pública pues aseguró que sin maestras y maestros reconocidos y revalorizados no puede haber una educación de excelencia, además de que solo a través de ellos la transformación educativa seguirá consolidándose. Al participar en la inauguración del cuarto foro regional para el intercambio de experiencias en la práctica educativa desde Hermosillo, Sonora, la funcionaria afirmó que las y los maestros demostraron que aún en la crisis existe la oportunidad de innovar y mejorar el trabajo. Aseguró que durante la pandemia eh, pues las maestras y los maestros demostraron su compromiso con las niñas y los niños para hacer efectivo el derecho a la educación establecido en el artículo 3 constitucional, Y acompañada del gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, la secretaria Ramírez Amaya destacó que en la incertidumbre por la pandemia, pues los maestros modificaron su práctica educativa, innovaron, construyeron nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje, lo que demostró su profunda vocación de servicio. Y bueno, también agregó, que ser profesor no se limita a enseñar en las aulas porque también son quienes articulan la vida de las comunidades y su trabajo trasciende el salón de clases. En momentos difíciles, dice ella, buscar una forma de seguir acompañando a las y los alumnos a no perder un vínculo y la comunicación. Y bueno, en ese sentido expresó que desde la Secretaría de Educación Pública se trabajará para que haya una excelencia eh, en educación pública, ...acciones para reconocer y revalorar a los maestros y se fortalecerá el programa La Escuela es Nuestra... ...un programa de becas también para el bienestar, los procesos de enseñanza y aprendizaje... ...a partir de los planes de estudio de preescolar, primaria, secundaria y educación normal... ...y también los de educación media superior que acaban de salir. Y bueno, también manifestó que hace unos días inició el ciclo escolar completamente de manera presencial... Por lo que se quiere que regresen a las aulas la totalidad de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes, no por una cuestión de números, dice ella, o de estadística, sino porque no hay nada más importante para ellos y los docentes que estén en las aulas, que aprendan, que jueguen, que sean felices. Señaló que justamente ese es el reto que enfrentamos todas y todos como sociedad, como gobierno, como maestros y como familia e indicó, bueno, pues que vamos por todos y todas las niñas y los niños en las aulas, que eso se quiere desde la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, por último, los invitó a seguir trabajando para impulsar la transformación del país, porque México, dice ella, el presidente de la República, y todas las autoridades, pues cuentan con el apoyo de todas y todos y el profesionalismo del magisterio. Así que, pues vaya bien vaya que eh, pues están están ya cambiando estas estas acciones. Y bueno, también hace unos días pues ya la, Leticia Ramírez Amaya pues asumió ya de manera formal la titularidad de la Secretaría de Educación Pública, eso pasó el primero de septiembre, eh, pues también en el contexto del informe de gobierno, del cuarto informe de gobierno del eh, presidente de la república, Y bueno, pues ese día justamente asumió de manera oficial la titularidad de la dependencia educativa, pues ya luego de que fuera asignando por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues institución sustitución perdón, de Gómez Álvarez, que de, de Delfina Gómez Álvarez se va como candidata a eh, el Estado de México por la gobernatura del Estado de México y bueno, pues se requiere que esté candidata Eh, Leticia Ramírez Sakai. Bueno, la titularidad, la titular perdón de la SEP, pues reiteró, dice ella, el compromiso del gobierno de México con la dignificación de las y los maestros del país y su reconocimiento como agentes de cambio para la transformación social. Al tomar el cargo como titular de la SEP, Ramírez Amaya reconoció el trabajo de Delfina Gómez y de la dependencia en su conjunto, especialmente pues durante la pandemia y el periodo de confinamiento preventivo, pues según la funcionalidad se garantizó la continuidad en los servicios educativos en todos los niveles de enseñanza. Y bueno, también pues agradeció la confianza del presidente López Obrador pues para ser la secretaria de Educación, el tiempo que garantizó la continuidad de las políticas públicas del sector, como la entrega de apoyos mediante el programa La Escuela es Nuestra y el programa de becas para el bienestar Benito Juárez García, así como la actualización curricular de educación básica, media superior y normal educativa entre otros y bueno pues ya se habla mucho de ella eh, y tal vez no sepan a bien quién es Leticia Ramírez Amaya la titular de la Secretaría de Educación Pública designada el primero de septiembre ya por el presidente eh, fue profesora de educación primaria y normalista egresada de la Escuela Nacional de Maestros también fue maestra frente a grupo en distintos planteles de educación primaria en el Distrito Federal y Durante 12 años, ella realizó estudios profesionales en antropología social En la Escuela Nacional de Maestros y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia Pues fue también ponente y participante en el curso de actualización pedagógica En enseñanza de las ciencias sociales y el encuentro internacional de la pedagogía En La Habana, Cuba, en el seminario de relaciones intersindicales y educación Y bueno, participó en la mesa sobre políticas sindicales en Texas, en Estados Unidos, y como integrante y ponente eh, pues del intercambio educativo que se llevó a cabo en San Francisco y Los Ángeles, California, esto en Estados Unidos, y bueno, pues realizó programas de alta dirección en escuelas públicas, participó activamente en el sindicalismo magisterial, eh, dice ella siempre con el objetivo de mejorar la educación, y la democracia y la transformación del país, participó específicamente en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero fue eh, estuvo trabajando con López Obrador eh, cuando fue jefe de gobierno, trabajó también con, con Marcelo, ya con Claudia Sheinbaum no, pero regresó a trabajar al gobierno federal eh, con López Obrador eh, pues y fue designada, perdón, Eh, la directora general de atención ciudadana de la presidencia de la república es decir quien atendía las diversas quejas y peticiones de los diversos sectores sociales pues donde hizo también diálogo con dif diferentes expresiones sindicales educativas etcétera en fin tiene una pues más experiencia conoce a lópez obrador muy de cerca es de las personas pues de mayor confianza eh, ¿no? de, de lópez obrador y bueno pues ahora llega a la Secretaría de Educación Pública en medio pues de muchas discusiones, sobre todo el aterrizaje de los nuevos planes y programas de estudio pues que eh, hizo eh, la SEP ¿no? con Marx Arriaga al frente. Y bueno, también, como te decía hace unos momentos, pues eh, AMLO eh, dio el informe de gobierno, el cuarto informe de gobierno, y en materia educativa pues señaló varias cosas y eh, según él, destacó los logros en esta materia a cuatro años de gobernar el país. Y es que, bueno, durante su mensaje con motivo del cuarto informe de gobierno, esto nos lo reportan nuestros amigos de porfelandia el mandatario del país hizo un reconocimiento a la labor que ha realizado el Magisterio Nacional, principalmente durante la pandemia de COVID-19. Señaló que en materia educativa y cultural eh, destacó que luego de la pandemia poco a poco pues se ha regresado a la normalidad. Y bueno, que tiene mucho respeto a las maestras y los maestros de México. Dice que son de verdad apóstoles de la enseñanza y por eso atenderlos y mejorar sus condiciones laborales son un compromiso ineludible, expresó el presidente. Dijo que para ello se han vacificado a 650.000 trabajadores de la educación. Además de que se aumentaron más los salarios de los que ganan menos, señaló el presidente. Y bueno, también destacó que su gobierno ha estado en buenas relaciones tanto con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, el CENTE, como pues su ala disidente, Eh, llamada pues la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación aún cuando por la pandemia dice él se suspendieron las clases por más de un ciclo escolar en todo el tiempo que se lleva gobernando dice que no se ha registrado ningún paro y los maestros y maestras pues no han dejado de asistir a las aulas a enseñar a las niñas y los niños pues esto habría que contrastarlo porque por ejemplo en Michoacán la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pues acusa que no se les ha pagado Eh, sus quincenas a muchos maestros y que bueno hay hay deudas por parte del gobierno estatal y federal y que bueno pues ya han realizado diversas marchas manifestaciones paro de labores en fin muy muy al contrario de lo que dice el presidente y bueno en este sentido también recordó que su gobierno eliminó la reforma educativa del sexenio anterior al igual dice él que la propaganda contra el magisterio del país Esa propaganda vulgar, dice el presidente López Obrador, sucia de que los maestros no trabajan ni en rebeldes sin causa, que han quedado en el basurero de la historia, así como la llamada reforma educativa neoliberal y privatizadora que la engendró. Dijo también que gracias a la participación y consenso de maestras y maestros, además de madres, de padres, de familia, se han aprobado los nuevos contenidos educativos verdaderamente científicos y humanistas que ya se darán a conocer en los primeros nuevos libros de texto. Enfatizó que los logros de uno de los principales programas de su gobierno, el cual tiene como objetivo la es pues atender la infraestructura escolar del país y bueno dice que se sigue aplicando y extendiendo el programa La Escuela es Nuestra desde el inicio hasta finales de año pues habrán recibido presupuesto para el mantenimiento de instalaciones educativas y atención a estudiantes pobres y bueno de 113 mil comités de madres y padres de familia Dice López Obrador que pues estamos a punto de atender eh, pues el 66% de las escuelas de todos los planteles de educación básica del país. Y bueno, por último, destacó sobre las cifras históricas de becas que reciben los estudiantes de diversos niveles educativos, así como el funcionamiento de las universidades Benito Juárez García. Además, dice él, del histórico número de becas otorgadas en este gobierno, es decir, 11 millones, ya están funcionando 145 universidades públicas con distintas carreras del Sistema de Educación Superior Benito Juárez García, donde estudiarán un aproximado de 64.000 alumnos de pueblos y municipios marginados y añadió que se crearán 55 universidades más, estas últimas para la formación de médicos y enfermeras, a fin de revertir el déficit de profesionales en estas especialidades, pues vaya que Ahí está la propuesta educativa y lo que dijo López Obrador durante el cuarto informe de gobierno. Y bueno, para variar también, pues el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pues ya salió a posicionarse respecto a López Obrador. Y bueno, como siempre, una actitud servil por parte del, del organismo gremial, no quien se supone que tiene que cuidar al, a los maestros del patrón, en este caso la Secretaría de Educación Pública, bueno, pues se pone de tapete y resulta pues que da el respaldo a la cuarta transformación, al gobierno de López Obrador. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación expresó su más amplio reconocimiento al presidente de la República, López Obrador, con motivo pues también de su cuarto informe de gobierno. En un pronunciamiento... Este organismo sindical destacó que en cuatro años de gobierno el presidente López Obrador ha dirigido el Estado mexicano con una clara convicción humanista, democrática, progresista y nacionalista. Manifestó que su gobierno encabeza una transformación nacional en un marco de estabilidad política y social con pleno respeto a las libertades, al Estado de Derecho y a los derechos humanos. En ese sentido... Resaltó los objetivos estratégicos del actual gobierno, los cuales, dijo, avanzan por la ruta trazada, es decir, concretar un cambio político por la vía democrática, reducir la desigualdad económica y social para lograr el bienestar del pueblo de México, combatir la corrupción y la impunidad, permitiendo el ahorro de cuantiosos recursos públicos, dice el sindicato, para destinarlos a los programas sociales dirigidos a la población más necesitada, fortalecer la educación en las escuelas públicas así como revalorizar y dignificar a los trabajadores de la educación. También, según el CENTE, pues se logra la pues consolidación de la democratización del sindicato con pleno respeto a la autonomía de las organizaciones gremiales y también impulsa la transformación integral del iste para que los trabajadores del servicio del Estado pues tengan pensiones sí. dignas, dice el CENTE, y atención a la salud con eficacia y calidez. Y bueno, también puntualizó que ya son cuatro años de trabajo a favor del pueblo de México, les digo que el citicato más servil no lo podemos encontrar. Señaló que el CENTA reitera su compromiso de contribuir a la construcción de un futuro de oportunidades y bienestar que anhelamos todas y todos los mexicanos honrando sus dos causas funcionales, el fortalecimiento de la educación pública y la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación, pues así, así el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, también pasando a otros temas, ya no de de política, eh, pues de grilla, pues ni de política pública, pues la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, mejor Edu, ha publicado los lineamientos para la evaluación diagnóstica 2022-2023. Y bueno, esto será eh, pues sobre lectura matemáticas y formación cívica y ética. Eh, pues ha publicado eh, a través del Diario Oficial de la Federación los lineamientos específicos para la realización de las evaluaciones diagnósticas de los aprendizajes de las y los alumnos de educación básica correspondientes al ciclo escolar 2022-2023. En un conjunto eh, un comunicado de prensa, perdón, el organismo detalló las características de las evaluaciones que se aplicarán en las escuelas del país y la utilidad de las mismas en beneficio de los aprendizajes de los estudiantes. Expresó que los lineamientos establecen que las evaluaciones diagnósticas permitirán identificar el punto de partida de los aprendizajes de las y los estudiantes de lectura, matemáticas y formación cívica y ética al inicio de un periodo o de un ciclo escolar. Eh, participarán alumnas y alumnos de segundo de primaria, tercero de secundaria, en una muestra representativa de escuelas de primaria y de secundaria, pues que contribuirá a generar información nacional por entidad federativa a nivel y tipo de servicio con una precisión adecuada. Son de carácter formativo y no servirán para realizar comparaciones entre escuelas, alumnos y entidades federativas, señala la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Proporcionarán retroalimentación a las y los docentes para que dispongan de un mayor conocimiento sobre los aprendizajes de los estudiantes y puedan realizar adecuaciones didácticas acordes a sus niveles de avance. Se utilizarán 24 instrumentos, 15 en educación primaria, 5 de lectura, 5 de matemáticas y 5 de formación cívica y ética. 9 en educación secundaria, 3 de lectura, 3 de matemáticas y 3 de formación cívica y ética. Y Mejor Edu está a cargo del, del diseño conceptual, desarrollo, diseño gráfico, ilustración y edición. Y bueno, se emplearán cuatro alternativas de aplicación. Cuadernillos y hojas de respuestas impresas, cuadernillo proyectado en una pantalla y hojas de respuestas impresas. Aplicación asistida por computadora, aplicación asistida por computadora en línea. Y bueno, precisan que los resultados se organizarán en un documento con información de los contextos en que se den procesos de enseñanza y aprendizaje, los aprendizajes que dominan a las y los alumnos y los aprendizajes que requieren más apoyo, los errores más frecuentes de los aprendizajes y el mapa de atención prioritaria Y bueno, toda la información necesaria sobre las evaluaciones diagnósticas lo pueden ver en la página de la Comisión Nacional para la mejora continua de la educación. Mejor Edu, ¿quiénes? Bueno, pues le deben de dar un seguimiento muy puntual a esto. Vamos a un corte, pero regresamos aquí a la otra educación en las plataformas digitales y a través del 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. X-H-E-C-A Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes La Voladora Radio FM 97.3 de la Frecuencia Modulada Ameca meca Estado de México La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva Volvemos al debate educativo con Erick Juárez. Anna Jo dolodia Qui vivir camina junto de l'ito Si tu me sents ho m' bat dir. Gràcies per continuar aquí en la Otra educa educación. Esta en el 97.3 FM també en línia de bueno, las diferentes plataformas en las que nos pueden encontrar, en internet, en el podcast, etcétera. Bueno, pues, ven indispensable también, eh, algunos expertos o unas organizaciones, que la Secretaría de Educación Pública emita un diagnóstico respecto de la afectación de aprendizajes en cada grado escolar para que los docentes puedan establecer rutas diferenciadas de recuperación personalizada en cada uno de los planteles. La diputada Gabriela Sodi pues eh, y su grupo parlamentario del PRD y algunos de sus aliados impulsa pues la aprobación de un punto de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Educación Pública que realice un diagnóstico de la situación de la educación del país bueno, pues derivado de la pandemia. Y el objetivo, dijo, es deshacer el rezago educativo y los altos índices de deserción en este sector. Sodi Miranda argumentó que a pesar de que se han incrementado el número de becas escolares, estas no se entregan a las familias que tienen mayor necesidad. Y es que, pues, advirtió que hay un saldo de 367 mil jóvenes de educación media superior que han abandonado sus estudios desde el inicio de ese sexenio y 200.000 más no pasaron de secundaria al nivel medio superior. Y bueno, eh, en ese sentido expresó que resulta indispensable que la CEP, pues, justamente emita... Un diagnóstico, pues para saber en cada plantel cómo se encuentran de manera académica. Así también, pues manifestó sobre la necesidad de implementar un programa de tutorías y acompañamiento docente para las y los alumnos que aprobaron las escuelas y supervise la aplicación de los recursos del programa académico de becas. Del mismo modo, considero urgente que la capacitación de los docentes atienda también el apoyo emocional que deben brindar a sus alumnos. Lo anterior contribuirá a brindar un panorama más atenado respecto de los requerimientos educativos de nuestro país, pues que se precisa. No por último, resaltó que con motivo del cambio de estafeta de la Secretaría de Educación Pública, pues es pertinente que se realice dicho diagnóstico para focalizar los esfuerzos educativos en beneficio de las niñas, niños, adolescentes y del país Pues vaya, aquí está esa petición hacia la Secretaría de Educación Pública Pues habría que analizarla para ver qué tan pertinente o no es no Entonces pues así ya seguir eh, pues contribuyendo a la mejor educativa En fin, pues llegamos al final de nuestro programa Quiero agradecerte que nos hayas acompañado como cada lunes aquí en La Otra Educación A través del 97.3 FM de verdad estoy muy agradecido que lo hayas hecho Y que contribuyas Pues justamente a la eh, Al debate educativo A robustecerlo A hacerlo más plural Aquí es como como dicen los zapatistas Pues se busca un mundo Donde quepan muchos mundos Y en el ámbito educativo pues cada aula Cada escuela, cada niño pues es un mundo Completamente distinto y diferente Y bueno también Muchísimas gracias a quienes nos acompañan en, eh, en, en, en esta en esta radio muchas gracias a, a Feli, a, a vero a rocío a todas aquellas que nos que nos hacen el favor de ayudarnos aquí a programar a, a los controles y por supuesto a todas y todos ustedes que nos acompañan en cada emisión nos escuchamos el próximo lunes no te olvides seguirnos en las redes sociales de la otra educación las redes sociales de la voladora radio Y por supuesto, te invito a seguirme también en mis redes sociales. Búscame como Eric Juárez Pineda. Y bueno, pues no queda más que volverte a agradecer. Y puedes decirte que se cuiden mucho y que se quieran mucho. Esto fue La Otra Educación. Ahora sabemos que Otra Educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana.